Vamos por la calle, nos para un agente de policía, nos pide identificación, que le enseñemos el DNI, por ejemplo, y nos sentimos intimidados, en nuestra intimidad enviolentada, y no nos damos cuenta que todo lo que somos, ese DNI, lo llevamos en el bolsillo a todas horas, y no hace falta que nos lo pidan para que demos todos los datos. Aunque, aunque no somos conscientes de que lo estamos haciendo. Estamos dando y entregando todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que deseamos. Ese es el mundo de Tatanomics. Y así se titula Datanomics, eh. el libro reciente, el libro del que hablamos eh, esta noche, Datanomics. Eh. Se ha publicado en Deusto y su autora es abogada, auditora de sistemas, eh, consultora de seguridad, autora de artículos en el país. Ella es eh, Paloma Llaneza. Muy buenas, ¿qué tal, Paloma? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien. Bueno, eh, en realidad eh, esa pregunta aparece en tu, en tu libro, ¿no? Que eh, nos pide un policía. El DNI nos sentimos eh, violentados y nuestra intimidad está siendo eh, pues, eh, violada y sin embargo llevamos eso y mucho más en el bolsillo sin darnos cuenta. Efectivamente, la verdad es que la percepción de la privacidad es muy distinta. Eh, eh, pensamos que esa caja negra que llevamos en el bolsillo nos da una cierta sensación de intimidad, como nos lo da navegar por internet cuando en los albores del internet comercial en España uno se ponía delante de su ordenador y pensaba que estaba a solas eh, con sus búsquedas, a solas con su navegación que para, entonces no daba para mucho más y, y ahora resulta que no, resulta que ni entonces era cierto y ahora es mucho menos cierto todavía somos, objetos de, somos productores de datos y en tanto que productores de datos somos muy interesantes Fíjate que hace no tantos años en eh, 10 años eh, puede ser eh, cuando se hablaba de internet cuando se hablaba del mundo que estaba llegando eh, se decía y se equiparaba internet a la libertad a la libertad de información y sin embargo con el tiempo nos hemos dado cuenta que es todo lo contrario que es una forma de esclavizarnos y que las cadenas nos las han puesto haciéndonos creer que eso era libertad y sin embargo no eso era otra cárcel más Bueno, la verdad es que si te das cuenta, de, de todo hace 20 años, porque en realidad eh, cuando, cuando eh, la, inter la Internet comercial llegó a España fue a finales de los 90, eh, y, y bueno, hasta el 2001, hasta los atentados de las Torres Gemelas, eh, desde la Unión Europea incluso se hacían documentos eh, llamándonos a la navegación anónima, y, y a partir de esos atentados se produjo una tensión entre seguridad y privacidad, que sin duda alguna ha perdido la privacidad. ...tener en eh, cuenta eh, que, que Facebook tiene 15 años ya... Sí, sí, ...el sí. teléfono móvil tiene 12... ...es decir que... Eh, ...de todo hace mucho tiempo... ...fíjate que has mencionado el 11S... Eh, ...siempre se dice es el principio... ...el fin de una era, el comienzo de otra... ...y eh, parece que comenzó un nuevo mundo... ...pensamos en cosas eh, geoestratégicas ...y también es así evidentemente... ...pero también comenzó un nuevo mundo... ...porque nos enteramos en de... ...lo que estaba ocurriendo... ...y de muchas eh, cosas... Eh, ...la información nos llegaba con esas conexiones lentísimas... Pero fue la primera vez que Internet consiguió eso, popularizarse y estar en todo el mundo como una fuente de información de lo que estaba ocurriendo en este caso concreto en Nueva York. La verdad es que hay un gran cambio, el gran cambio de paradigma se produce fundamentalmente con la llegada del iPhone. El iPhone sí. eh, coloca, coloca en el bolsillo de la gente un, un, un, un ordenador con una capacidad, eh, con una inteligencia impresionante. Y a partir de ahí, del ecosistema, de las aplicaciones, etcétera, etcétera, nace lo que es el estar permanentemente traqueados. Por lo tanto, de, de la primera explosión de Internet, cuando todavía estábamos con nuestros PCs y nuestros portátiles, parecía que todo se limitaba a no aceptar las cookies, pero ahora eh, verdaderamente estamos hiperconectados. Y en esa hiperconectividad, hoy montada en el coche, veía, veía, veía a mi marido utilizar Waze y de pronto se me ocurría eh, cómo perfectamente Waze, que es, que es de Google, podría ceder los datos de velocidad de todos los coches que han instalado el Waze y con eso la Dirección General de Tráfico nunca más tendría que poner un guardia civil para poner multas. ¿Hay alguna forma de proteger nuestros teléfonos, tanto Android como IOS, en el que tú puedes anular de alguna forma que puedan estar eh, quitándote o robándote esos datos, no te estoy yo diciendo el tema de las aplicaciones que ahora traemos a ellos, sino directamente eh, en lo que tú te vas moviendo, por ejemplo, las típicas eh, aplicaciones como WhatsApp, Facebook, ¿hay alguna forma en la que tú puedas coger y protegerte? Bueno, lo primero que diré es que no, no son ni similares en, eh, los dos sistemas operativos que acabas de comentar. Eh, siempre se me dice que soy una fan de Apple, y bueno, Apple tiene muchos defectos, pero resulta que Apple lo que te, eh, eh, su cuenta de resultados la hace de vender hardware. Mientras que eh, Google nos lo da todo gratuitamente. Por lo tanto, la cuenta de resultados de Google no sale de vender nada físico, sino que sale de los datos que recoge. Uh -huh. Android es un sistema operativo que es el mayoritario en España. Más del 90% de la gente en España tiene, tiene un Android instalado en su teléfono inteligente, es simple y llanamente un espía colocado dentro del teléfono. Por lo tanto, si ya tienes Android instalado, ya no hay nada más que puedas hacer con ese teléfono, más que resignarte a pensar que toda tu vida eh, quedará guardada en los servidores de Google. Entonces, ¿en el IOS si sí hay alguna posibilidad? ¿En los Apple? Eh, en los, eh, los sistemas operativos IOS u otros sistemas operativos que son simplemente minoritarios, Eh, eh, son, son sistemas operativos que te permiten eh, capar prácticamente todos los permisos del teléfono y además eh, Apple tiene un sistema montado de privacidad para mejorar el funcionamiento que no tiene nada que ver con el de Android. Mientras que el de Apple busca eh, la, la, digamos, la optimización del teléfono, aunque también tiene defectos y aunque también saca datos de los usuarios, eh, solo hay que coger dos teléfonos, uno con Android instalado y un Apple con, con iOS eh, instalado dejarlos en reposo encima de una mesa sin hacer nada y ver qué datos transmite cada uno de ellos. Y, y es, es un mundo completamente diferente. En un iOS, si no tienes instalada ninguna aplicación, eh, si no tienes instalado Facebook, WhatsApp ni ninguna aplicación de Google, el teléfono prácticamente no, no, no, no, no, no transmite datos. Mientras que en un Android está eh, transmitiendo continuamente, incluso claro. aunque el usuario no esté tocando el teléfono en absoluto. El otro día alguien me contaba, estuve con un ingeniero un ingeniero informático, una persona que sabe de redes sabe muchísimo y tiene un zapatófono de teléfono. Y dice, pero ¿cómo tienes ese teléfono tan antiguo? Y dice, precisamente porque soy ingeniero informático y sé lo que puede pasar. Bueno, todos los que nos dedicamos a la ciberseguridad somos conscientes de que un teléfono inteligente es susceptible de tener virus y da igual sea un Apple que sea un Samsung que sea un sistema operativo iOS o que sea un sistema operativo Android a partir de ahí ya tienes un problema de seguridad que alguien tome el control de tu teléfono y lo pueda usar eh, sin tu consentimiento eh, los zapatófonos lo único que hacen es geoposicionarte tu compañía telefónica para servirte las llamadas y los mensajes de datos Y conozco mucha gente que utiliza los teléfonos de ese tipo o teléfonos muy securizados eh, por, por, por razón de su trabajo por su, o por el propio conocimiento que tienen de la situación. Hace nada ha salido también, eh, bueno, durante todo este, este mes está saliendo el problema, porque fue muy polémico, de aplicaciones que parecen muy divertidas, muy sencillas, muy, pues eso, en reuniones, eh, te estoy hablando de la Face FaceApp Que, sí. ...que te ayuda, pues eso... ...ay, a ver cómo soy de joven, cómo soy de mayor ...y claro, la verdad es que eh, ha habido una alerta tremenda... ...porque como no nos leemos todo lo que nos viene... ...y ya le das a aceptar directamente... ...ahí ya sí que es tremendo, ¿no? Bueno, yo me molesté en leerme las condiciones... ...porque alguien me preguntó en su momento que qué decían, ¿no? Las condiciones son un corte y pega de unas condiciones generales... ...que, que, que no están redactadas específicamente para, para ese servicio... Pero, pero fundamentalmente hay, hay herramientas que te permiten saber lo que hace una aplicación. Y esa aplicación eh, tiene eh, entra puede tomar el control de varios elementos de tu dispositivo móvil, entre ellos acceder a, la, a, lo, a, la, a los archivos de tu teléfono, que no solo incluyen las fotos, sino todo lo que está almacenado en el teléfono, junto con el control de la cámara. Es decir, que y, es, y, y no es de las peores aplicaciones, no es de las... Esta, esta lo, que, la, digamos que lo que llamó la atención es que los desarrolladores eran de San Petersburgo pero, y por aquello de la cosa rusa, pero la realidad es que hay muchísimas aplicaciones chinas, muchas aplicaciones americanas, muchas aplicaciones que no se saben de dónde vienen. Es decir, en general una aplicación gratuita eh, está pensada para la extracción masiva de datos del usuario. Tú llamas a esta época que estamos viviendo, y lo citas al comienzo del libro, dataísmo. Vivimos la época del dataísmo, ¿no? Sí, bueno, esta es una es una palabra inventada por Harari, eh, que es una especie de nueva religión, o de, sí. o de estos movimientos humanistas, eh, como, como los llama Harari, eh, que consiste en que hay todo un movimiento pseudo-fanático que piensan que los datos son, son, son el nuevo dios. Y que, y que si te metes con la gente que utiliza los datos para cualquier cosa, sea buena o mala, eres un hereje. Y me parece interesante eh, resaltar esta especie de, de pensamiento único que ya no existe, que este año estamos viendo que, que cada vez hay más artículos en los medios de comunicación, este programa, vuestra amable invitación, en donde hay una preocupación legítima por lo que está pasando. Entonces, los datos son enormemente potentes, como decir, cogiendo otra vez el ejemplo de Waze, Y esos datos te pueden permitir saber cómo son los flujos de, de, de tráfico en una ciudad, mejorar la vida de los ciudadanos, etcétera, etcétera. El problema es que la tentación es muy grande y no nos quedamos ahí. Es mucho mejor saber qué hace quién para poder monetizar eso que está haciendo esa persona. ¿Y todo esto está siendo voluntario o han dirigido nuestra voluntad y la han educado sin que nos demos cuenta? Bueno, eh, yo... Eh, daría para otro programa entero el, el tema del libre albedrío. Yo creo que el libre albedrío es un invento que es un invento católico, que está muy bien y además ha dado lugar, ha dado lugar al, a, a que todos nosotros tengamos derechos fundamentales y la capacidad teórica de libre elección, pero lo cierto es que la tecnología, sobre todo la tecnología que está pensada para la extracción masiva de datos eh aparentemente a gratuita o sin precio Eh, ...tiene un elemento altamente adictivo... ...la gente más lista del mundo... ...está en Silicon Valley... ...viendo a ver cómo nos mantiene... ...enganchados a los teléfonos... ...y solo hay que ver... ...que da igual la edad que tengan los usuarios... ...da igual que sea una abuelita... ...enganchada al WhatsApp... ...que sean los jóvenes... ...en realidad... ...somos toda una sociedad... Co ...conectada y enganchada... ...y enganchada no precisamente buscando... ...buscando poesía en internet... ...o eh, leyendo a Emily Dickinson... ...sino en realidad todos estamos enganchados algo tremendamente lúdico, que, que, que se parece mucho a las maquinitas tragaperras de los bares. Eh, fíjate esa comparación me parece extraordinaria, porque enganchan. Una de las cosas que tú acabas de comentar y que eh, se dice mucho eh, en comentario, ¡ay, la abuela, cómo maneja Internet! Como si fuera algo positivo y fantástico. Pues yo creo que es una desgracia, ¿no? Eh, que lo que tiene que manejar es eh, lo clásico, no, no, no el futuro que nos está esclavizando. Bueno, nos hemos quedado todos sin, eh, sin jerseys de hechos a mano, sí, lo, cual es verdad, es una pena, es lo cual es una verdadera pena, no, en realidad, en realidad, y esto es duro decirlo porque también lo dicen los padres de sus hijos, que te enseñan a un niño al que le han soltado una pantalla para tenerlo entretenido y te dicen, mira qué listo es mi niño que sabe manejar. Sí. que sabe manejar esta pantalla este, este dispositivo móvil la realidad es que se ha pensado para que sea tan sencillo que hasta un mono mmm, pudiera hacerlo de hecho hay un vídeo por ahí viral de un, de, un, de un chimpancé adulto consultando su cuenta de, de Instagram que parece una celebrity Oye, eh, ¿hasta qué punto estos emporios o, o, o estas empresas mmm, pantagnoélicas enormes como son eh, Facebook Google, lo que tú llamas eh, con el acrónimo GAFA ¿Hasta qué punto, eh, al ser tan grandísimas, han creado eh, este problema que tenemos ahora de estar totalmente controlados? Si hubiese sido algo en sectores más pequeños, ¿no se hubiese producido eh, este robo constante? Bueno, todas empezaron en un garaje. Solo hay que ver la foto de Jeff Bezos cuando fundó Amazon, eh, cuando todavía era calvo y delgado. Bueno, ahora es mucho más calvo, pero, no, pero completamente mazado. Pero con mucho más, eh, más pasta. Sí, bueno, bueno, con pasta y con un entrenador personal espectacular, eh, pero eh, verdaderamente era un, era un, una mesa de formica cutre en un despacho alquilado. Es decir, todas estas empresas empiezan siendo en, en un garaje, es el de americano, lo que empiezan como algo que, se les, que parece una buena idea. Recordemos que Google su página principal, Google era un buscador que entró para competir con Yahoo, eh, decía, don't be evil, no, no hagas el mal. No, eh, ese don't be evil iba dirigido a Microsoft, que entonces era el malvado de la película. Mm -hmm. Es decir, ninguno empezó eh, eh, queriendo dominar el mundo como un malo de James Bond, y muchísimo menos. Todos empezaron eh, siendo genios técnicos, eh, genios de los negocios, eh, con una gran visión sobre lo que iba a pasar, Y lo que ocurre es que cuando esas empresas empiezan a tener accionistas, los accionistas quieren ver un beneficio. Y ese beneficio tiene que venir de algún lado. Si el servicio es gratuito, tu cliente no es tu cliente, es tu producto. Y por lo tanto, tus clientes tendrán que ser otros que estén dispuestos a pagar por algo que tú les, les facilitas. Empezaron recogiendo datos, esos datos había que hacerlos monetizables, entraron en el mundo de la publicidad y de ahí se dieron cuenta que analizando a la gente para venderles cosas, les podían analizar para cualquier cosa. Hace unos meses eh, se produjo la guerra, el inicio de la guerra, o la escenificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene mucho que ver con el mundo digital y en el fondo yo pensaba, bueno nos están engañando porque todos están beneficiando los que mandan Estados Unidos y China, Estados Unidos está eh, eternizando su poder y China ha crecido y se está poniendo donde se está poniendo gracias a este mundo eh, del que estamos hablando o sea, pero nos hacen creer que están enfrentados, que va, son aliados Bueno, no lo creo, fíjate aquí permíteme que discrepe sí. contigo eh... En realidad, en realidad el problema que tiene Estados Unidos es que no ha invertido en la próxima tecnología, en la tecnología que va a controlar las comunicaciones y, por lo tanto, que lo va a controlar todo, que es el 5G. Los chinos son los dueños de las patentes y de la tecnología 5G, lo que hace que Estados Unidos tenga que depender sus infraestructuras críticas de comunicaciones, de tecnología de un potencial enemigo. Esto es, eh, para Estados Unidos, un nuevo paradigma al que no están preparados. Y, por supuesto, además, aquí se está discutiendo el eh, eh, eh, quién va a tener ahora el monopolio del espionaje. Hasta ahora lo tenía Estados Unidos y parece que China, que además tiene tecnológicamente está muy por delante de Estados Unidos ahora, por ejemplo, en inteligencia artificial, eh, eh, es capaz de tener esas estas grandes recursos porque tiene casi dos mil millones de, de personas, pero además porque sigue siendo una dictadura y es capaz de hacer experimentos sociales que ninguna democracia se permitiría. Uno de los eh, libros más importantes de la historia de China es el libro El Arte de la Guerra, es un libro de estrategia, es un libro importantísimo allí en Estados Unidos, y también eh, ese mismo libro porque tiene una filosofía, pero es un libro chino. Y uno de los principios eh, que se ha puesto en práctica en toda esta historia, dice, mata con el arma de tu enemigo, pues eh, lo ha dicho los chinos, no lo han llevado a la práctica. Sun Tzu no se equivoca nunca, la verdad, <risa> es, que, es que yo creo que además eh, los chinos, los chinos, eh, aparte de tener una cultura milenaria, de, de, de estar en la base de nuestro de, de, somos tan católicos como confucianos, mm. eh, eh, lo cierto es que es, es un país que las formas agresivas no le gustan, aunque ellos son ellos son muy agresivos. En, ...en la manera de hacer... Eh, ...cuando uno está en China se da cuenta... ...cuántos codazos hay que dar en una cola... ...pero, pero, pero es cierto... ...que su manera de abordar los temas... ...es muy distinta a la, a la que tienen los americanos... ...y yo creo que... ...ellos lo están haciendo eh, lento pero seguro... Y, y, tenemos, ...y tenemos frente a nosotros... ...una situación... ...que no sabemos muy bien cómo va a acabar... Eh, ...pero que sin duda alguna... ...en esta tensión eh, que se está produciendo... ...China está... ...puede acabar imponiendo un modelo tecnológico que desde el punto de vista de la privacidad puede ser altamente pernicioso. Sí, porque decían que si hasta ahora ya nos robaban, ya con el 5G la tecnología va a ser una cosa tremenda. Y otra de las recomendaciones, que no sé si si tú estás de acuerdo con ello, es que a lo mejor al usuario de a pie le interesaría tener unos pequeños conocimientos de software para saber un poco manejarse y directamente no no, no ser pues eso, unos inocentes, ¿no? que lo entregamos todos sin saber por dónde nos vienen. Bueno, casi que el paso anterior es como el paso de cualquier adicto. Reconocer que se es adicto. Eh, yo creo que el problema que tenemos es que eh, eh, eh, tenemos acceso a la información. De hecho, ese es uno de los motivos de escribir Datanomics. Eh, poner con datos eh, sacados de, de, de informes completamente neutrales cuál es la situación en la que estamos para que la gente pueda tomar conciencia. Pero eh, La gente toma conciencia, pero no quiere dejar de tener los hábitos que tiene. Hay mmm, aplicaciones como WhatsApp, que, que todo el mundo sabe que yo no tengo, eh, y otras muchas eh, que la gente no está dispuesta a renunciar a ellas, porque tienen una relación emocional, porque es su puente de comunicación con otras personas, porque no se imagina el mundo sin ese tipo de aplicaciones. y muchas gener Hay generaciones que han nacido eh, comunicándose con toda su familia por WhatsApp. Eh, quitarles determinadas aplicaciones sería como romper un vínculo familiar. Eh, eh, hasta Hasta ese punto está imbricada la tecnología en nuestras vidas y hasta ese punto explotan elementos del carácter humano, de la necesidad de socializar, que son muy difíciles de contrarrestar. Por lo tanto, el conocimiento está ahí. Uno puede llevar un teléfono móvil, eh, que siempre llevar un teléfono móvil siempre es dejar huella, pero que deje mucha menos huella, pero la gente no quiere. Uh -huh. No quiere dejar de huella, pero sin embargo la gente eh, la deja sin querer. Eso Es eso que comentábamos al comienzo y que comentábamos sobre la voluntariedad, eh, eh, que parece que lo hacemos eh, de forma voluntaria o e involuntaria, y nos han dirigido nuestra voluntariedad, eh, eh, nos han educado en todo eso. Fíjate que hace tan solo unos años eh, lo que decía, este mundo era libertad y ahora nos estamos oponiendo esclavos eh, de algo, pero... ¿Se puede vivir sin lo que es internet? Internet no solamente es eh, la web, eh, no solamente es eh, lo que se ve, internet es, eh, son los datos, eh, parece que sacó, y tú hablas en el libro, de la deep web, anteriormente, antiguamente se hablaba mucho de la web profunda, y sin embargo, esa web profunda donde se delinquía, donde se hacían cosas, pues eh, yo creo que se ha convertido en la internet que tenemos, ¿no? Bueno, en realidad eh, todos sabemos que la Deep Web, eh, buena parte, la, en el 90% que se dice que es lo que no se ve de Internet, en realidad la mayor parte es la, la tecnología de comunicaciones. es claro. decir, La parte delictiva es muy pequeña, muy pequeña quiero decir, en comparación con todos los routers y todas las mainframes, todo lo que hay por ahí debajo para hacer que esto funcione. La parte eh, delictiva está en lo que dicen los que acusan de que existe una parte delictiva. La, lo cierto es que estamos, estamos, en, estamos en, una, en una realidad En donde, ...en donde cumpliendo la legalidad vigente y como abogado pues, pues, pues lo sé muy bien... ...porque uno cumple con todas las obligaciones legales... Eh, ...en realidad hay un, una componente mayor que es, eh, que es establecer hasta qué punto... ...aunque cumplas la legalidad determinados comportamientos son éticos... ...y esto para, para, desde el punto de vista de un abogado es duro pensar que la ley no es suficiente... ¿no? Que, ...que hay una apariencia de cumplimiento legal... Eh, que, no, que, que no, no va seguido de una creencia por parte de las compañías de que es bueno proteger la intimidad de las personas entonces cuando tú tienes una cuenta de resultados que, que defender y unos accionistas a los que dar cuentas pues lo que procuras es evitar el riesgo legal, pero no te crees mucho lo de la intimidad de tus clientes. Y si te coges y dices, mira, ahora eh, quiero cogerme una casa que, que incluso pues eh, de cara a, a que sea muy eficiente, pues quiero que aproveche el sol, bueno ya sabes, el tema de la domótica. Eh, que es lo más de lo más eh, como se supone que, que de, de futurible se su, si tú vas a tú misma, te estoy poniendo como ejemplo y te, sí. te ofrecen, eh, mía, esta casa eh, es eficiente en cuanto a calefacción, en cuanto a luz todo se controla a través de domótica eh, ¿te la cogerías Bueno, la mía tiene domótica pero no conectada a internet ah. esa es la cuestión. Es decir, el automatismo existe desde hace, desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, los aviones vuelan con, con piloto automático y eso es un automatismo. Eh, los ascensores suben y bajan eh, mediante elementos automáticos. Es decir, el automatismo no hay nada que, que reprocharle mientras funcione y el avión, el avión no se caiga o, o, o se caiga el ascensor. Eh, lo que eh, resulta eh, especial, lo que digamos, es una verdadera pesadilla desde un punto de vista de seguridad es conectar cosas que están en el mundo físico, que pueden actuar sobre el mundo físico, eh, como puede ser un avión, como puede ser un coche, como puede ser eh, como puede ser una, una lavadora que se puede poner en funcionamiento eh, y hacer que eso esté conectado. Es que ese eh, es, es, es como el peor escenario posible de ciberseguridad que se nos puede ocurrir a cualquiera, el pensar que alguien de manera remota ataque nuestra red eh, casera Y, y nos encierre en nuestra casa, suba el termostato y haga que se inunde la casa porque ponga a funcionar de manera loca la lavadora. Es decir, que, que, que yo muchas veces me pregunto qué necesidad había de conectar todo esta internet. Eh, fíjate que los mandos a distancia salvaron al mundo, pero lo salvaron mientras eh, fueran ese mando a distancia entre el sofá y la televisión. Ahora pasa por otro lado lo que lo que pulsamos antes de a otro puerto, ¿no? Bueno, eh, claro, eh, es que eh, pensemos en en los implantes médicos, en las bombas de insulina, el en, en para para eh, antes una una eh, no sé, pues una bomba de insulina te la colocabas, la programabas, la, era mecánica. ...y te la ponías y ya estaba... ...y era tu relación con tu bomba de insulina... ...ahora la bomba de insulina se comunica con el teléfono móvil... ...que tiene una aplicación... ...que la aplicación se comunica con una plataforma... ...la plataforma se comunica con un hospital... ...el hospital tiene una red interna... ...es decir, que todo este recorrido... ...en todo este recorrido hay como 20 puntos de ataque... ...en donde puedes atacar una bomba de insulina... ...teniendo en cuenta que sabiendo cómo funciona una... ...sabes cómo funcionan todas las bombas de insulina del mundo... ...de una atacada puedes matar a mucha gente... ...y de hecho... Con, los, eh, con, eh, con, eh, con las válvulas y dispositivos cardíacos, eh, pues en el 2016 tuvieron que cambiar el software de 460.000 en Estados Unidos porque tenía un fallo de seguridad que podría haber sido fatal para sus portadores. ¡Qué fuerte! Una pregunta y una duda. Tú como abogada que eres, eh, ¿cómo ha influido este mundo? ¿Ha modificado mucho el mundo digital, el mundo de los papeles, el mundo legal? Bueno, de hecho, eh, hay mucha gente que dice que dentro de 10 años ya no existiremos los abogados y seremos sustituidos por inteligencias artificiales y, bueno, tampoco te creas que lo voy a, que siendo abogado me va a parecer tan tan dramático. ¿En serio? <risa> o sea, que no. ya, ya, ya estás pensando reinventarte, Paloma. Bueno, un, eh, si, si va a ser una inteligencia artificial, pues compro una licencia... Me pago una buena póliza de responsabilidad civil para las metedoras de pata de la, de, la, de la inteligencia artificial oye y me voy a una playa de Vietnam que es la ilusión de mi vida. a, a, a, poner un, a ponerme a ponerme, eh, que a poner un hotelito agradable no eh, francamente ya ya en, en, en los países anglosajones en, en España nos estamos protegiendo fundamentalmente por una, porque tenemos la limitación del idioma. Eh, que todavía no se han hecho grandes inteligencias artificiales en, en castellano, pero ya están en ello, en donde prácticamente todo el trabajo repetitivo del mundo de la abogacía lo hacen ya inteligencias artificiales, lo que ha supuesto que el 80% del trabajo de los abogados lo estén haciendo máquinas. El mundo, el mundo está cambiando, el mundo está en constante cambio. Gracias, o por culpa de este mundo digital eh, que... Nos cuenta Tatanomics, el libro que ha publicado de esto, su autora está, ha estado con nosotros aquí en La Rosa de los Vientos, Paloma Llanesa. Paloma, muchas gracias. A vosotros siempre. Un abrazo.